Saludamos al diputado provincial Espartaco Marín. Buen día, Espartaco. Hola, Juan Pablo. Buen día. Ayer tuvieron sesión en la Cámara de Diputados y además de aprobar por unanimidad casi todos los decretos del gobierno provincial referidos al coronavirus, está en tratamiento una cuestión que tiene que ver con la posibilidad de instalar un, un impuesto a quienes este, están mejor acomodados económicamente en la provincia. ¿Por qué no nos contás un poco? Bueno, a ver, en, en principio está, está en discusión, se va a presentar próximamente y seguramente un impuesto a la riqueza en términos nacionales, donde, bueno, se pretende grabar a, a aquellos que, que poseen grandes fortunas, es un impuesto al patrimonio, y, y bueno, tiene, tiene su razón de ser, porque bueno, en los últimos años, el, en el último gobierno eh, nacional, digamos, el gobierno de Macri, hubo distintas medidas que, que fueron desgravando a los impuestos a la riqueza. Se eliminó el impuesto a la ganancia mínima presunta, el impuesto a la riqueza <coughs> significaba más del 1% del Producto Bruto y luego bajó al 0,23. Eh, bueno, hubo distintas iniciativas que tendieron a desgravar a aquellos que más tenían. A la par, eh, se fueron fugando muchas de esas ganancias de, de aquellos que, mirá qué, qué casualidad o qué causalidad, aquellos que más tienen, eh, estoy hablando de Midlin, estoy hablando de Caputo, estoy hablando de Roca, mm. justamente eran los CEOs de las empresas que fugaron del 16 al 19, las empresas que más jugaron Entonces, digo, esa es una discusión. La, la que nosotros pretendemos dar acá tiene que ver con, bueno, con aquellas actividades que vieron incrementadas sus ganancias durante la pandemia. Eh, hace muy poquito nos enteramos que Mercado Libre fue una de las aplicaciones digitales tecnológicas que incrementó ganancias en pandemia. Sí. No hace falta ver los balances para darnos cuenta que, digamos, todo lo que se comercializaba de manera física por motivo de la pandemia terminó siendo de manera virtual. ¿Y quién tiene el monopolio de su Mercado Libre? Eh, te puedo hablar de, de aplicaciones de plataforma como pedido ya, que son de delivery, que tenían dos o tres negocios en Santa Rosa y pasaron a tener más de 40 y tenían cuatro o cinco chicos andando en bicicleta o en moto distribuyendo y hoy son, son más de 30 y estas, estas empresas no pagan tasa a la municipalidad no pagan impuesto a la provincia eh, le imponen un seguro a los trabajadores que muchas veces es un seguro básico eh, no tienen ningún tipo de protección laboral eh, se tienen que pagar sus propias mochilas. Entonces, me parece que esas discusiones hay que comenzar a darlas en términos generales, pero fundamentalmente en términos de pandemia donde hacen falta recursos. Entonces, bueno, lo venimos conversando con el Ministro de Economía, le hemos preguntado en la última vez que ha venido a la Cámara cómo estaba integrado el fondo solidario que, que envió el gobernador y la relación, la relación es de nove, 95 a 5%, Hay cinco sí, sí. aporte del público, cinco aporte del privado, y me parece que así como se apela a la responsabilidad social en los encuentros de domingo con las familias y en, y en la precaución del contagio con las distancias prudenciales, también hay que apelar a la responsabilidad social empresaria, de entender que hay que colaborar con los que menos tienen, y ni que hablar hay que pagarle a los trabajadores, una charla que hemos tenido con vos en relación al casino, por porque bien, bueno eh, más vale que vamos a estar eh, poniendo bajo la lupa este tema, el otro día señalábamos puntualmente eh, Silioto cuando dio los números que hasta ese momento tenía el fondo solidario eran, se habían reunido más de 20 millones y apenas un millón o un poquito más eh, eran aportes privados y, y son sectores este, que a la vez eh, tienen un discurso en el que piden que se rebajen los salarios de los funcionarios o de las autoridades públicas eh, es, sí, eh. no solo eso, Juan Pablo, a la vez se les paga el 50% de la nómina. Claro, sí, salario, sí, sí, sí. sí. Digamos. Entonces, esto no es en contra de la propiedad privada, digamos, uno trata también de, de, de hacer peronismo. El peronismo cuestiona la distribución de la ganancia, digamos. Este, y en estos momentos es más vale que estamos separando de lo que es un comercio, de lo que es una pyme, de lo que es una cooperativa que verdaderamente la sufrió, la viene sufriendo. La sufrió cuatro años con Mati y, y la está sufriendo eh, con motivo de la pandemia al, al muchos muchas de, es, de esos negocios no poder este, tener una actividad al 100% por, por no tener actividad presencial, bueno por, por razones de, de baja del consumo, en razón de, de la crisis económica generada por esto. Pero sí estamos hablando de aquellos que, que sí vienen ganando en los últimos tiempos. Digamos, las financieras, las entidades privadas, Este, este, bueno, el casino Tuvo récord el año pasado en apuestas Las aplicaciones de plataformas Que en pandemia proliferaron en sus ganancias eh, Porque por ahí Digamos, desde la oposición te corren Con que No, pero bueno, esto generan trabajo Y también la están pasando mal No, hay que distinguir, digamos No estamos hablando de la Cámara de Comercio de Santa Rosa No estamos hablando De, de los pequeños comerciantes de nuestra provincia Estamos hablando de aquellos que han ganado mucho y que en pandemia se han visto beneficiados grandes cadenas de supermercados y e hipermercados que nunca interrumpieron su trabajo y que en algunos casos hasta hicieron competencia desleal porque eh, habían fajado las góndolas que no eran alimentos al principio y luego sucedía que había comercios que trabajaban cuatro horas vendiendo por ejemplo electrodomésticos y los supermercados tenían un horario de extensión mucho más amplio eh, bueno eh, un poco esa es la discusión que estamos haciendo sí. en la cámara Y que estamos de alguna manera también tratando de interactuar con nuestro Ministro de Economía, que es un poco el que maneja las finanzas de la provincia. ¿no? Bien, Taco, te cambio un poco de tema. Sabemos que tuviste algún contacto en las últimas semanas con la titular de la AFI, la Agencia Federal de Investigaciones, a raíz de aquella operación que derivó en una causa judicial. ¿Hay alguna novedad en torno a esa cuestión? Eh, a ver, eh, sí, me volví a comunicar por el hecho de que la, la leía, la a la interventora de la AFI diciendo que estaba preparando ciertas denuncias, porque bueno, hace unas semanas fue de público conocimiento la, bueno, la, la denuncia que, o, o los seguimientos este, que le han hecho a la, a la actual vicepresidenta, en ese momento expresidenta, eh, porque fue allá por el año 2016, este, también la denuncia que, o la operación que le armaron a, a Moyano, Entonces, bueno, la, la interventora dijo que estaba preparando denuncias en razón de eso, así que aproveché y la llamé por teléfono, digamos, para, bueno, para, re, para volver a refrescarle la memoria de lo que había sucedido con, con, conmigo en La Pampa, digamos, y, y, y me parece buenísimo que, que la AFI tenga una mirada más federal, Juan Pablo, porque, digamos, hubo operaciones en, en, en, en muchos lados, no solamente en la capital federal. Eh, Entonces, tener una interventora que empieza a ver que los mecanismos de, de, de intervención, eh, de operación, de invento, de, de pruebas y, de, y de, de... Yo siempre lo dije, digamos, por más de que esto es una, una, una muy chica escala, cuando se configura un, un escenario de lawfare, con, que yo siempre dije que son tres patas, una, una periodística, la otra judicial y la otra de inteligencia, y casi siempre arriba de esa mesa de tres patas está un dirigente opositor. Eh, yo no tengo dudas que lo que sucedió acá fue eso. Este, entonces, bueno, eh, le advertí, le recordé la situación, y me dijo que lo estaba analizando, y, y bueno, sería muy bueno que la AFI tome intervención como, como parte actora, porque sería una, un, una especie de lavar la cara de, de ese organismo de inteligencia que nunca debió tener relación con los juzgados federales, con los fiscales federales y con los medios de prensa, sino que lo que era la CIDE y lo que luego fue la AFI tiene que ser un organismo de inteligencia para cuidar la soberanía del Estado, no para perseguir a dirigentes opositores. Y eso coincidió conmigo y yo confío en que, en que tome intervención y que, y que haga las acciones judiciales que correspondan. Muy bien, vamos a seguir también ese tema y te hago una última consulta respecto de la situación Del PJ Pampeano está claro que Sergio Siriotto ya cuenta con apoyo casi unánime, podríamos decir. A la vez se ha propuesto que, que tu papá, Rubén Marín, sea presidente honorario. ¿Cómo ves eh, estas dos cuestiones? Mira, Juan Pablo, yo creo que, que él, digamos, le, le, aún lo es. De hecho, lo es, digamos. Me parece que si, si se genera esa digamos esa presidencia honoraria simbólica está bueno y está bien, pero si no, lo, lo va a seguir siendo, digamos, un hombre de consulta permanente. Eh, por lo tanto, y además no es algo que él esté buscando tampoco, solo fue una inquietud de la senadora Durán, que me pareció acertada, pero que, que de hecho él lo va a ejercer. Y en relación a, a la presidencia del partido por parte del gobernador, que, que no le ha esquivado el bulto, del bulto y ha dicho, bueno, voy a hacerme cargo, me parece bien también. Eh, esperemos que ahorreen, esperemos que evite una interna partidaria, pero bueno, creo que digamos, hoy estamos todos abocados a, a otro tema, tenemos otras urgencias, este, la pandemia, la crisis sanitaria, económica, social, me parece que ahí, ahí estamos todos digamos, trabajando colectivamente, eh, oficialismo y oposición también, más allá de algunas excepciones, Y, y luego lo del escenario de la partidaria, veremos cuando, cuando esto un poco se vaya flexibilizando, vaya mejorando los niveles, este, y bueno, ahí podemos discutir. Pero la verdad que hoy hablar o persistir en esto me parece que incluso hasta puede llegar a ser tomado por, por un sector de la sociedad como una falta de respeto. Así que me parece que por ahí hay que empezar a trabajar, en, hay que continuar trabajando en lo otro y, y bueno, esperemos que es todo Cuando. tiempo al tiempo, digamos. Ya, ya será momento de definir cuestiones partidarias. Gracias, Taco. A vos, Juan Pablo. Un abrazo. Espartaco Marín es diputado provincial por el Peronismo y nos traía novedades sobre estos diferentes temas. ¿Estás al tanto? Estás escuchando Radio Carmes